Hola, c i s c i o ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien. Queriendo saber por dónde va a andar la orquesta, qué se trae en los próximos días, nada más. Se viene hacia full, estamos muy, muy manijas hablando、mm. así en criollo. <risa>、eh, vamos a estar haciendo una actividad、eh, mañana, martes, a las 19 horas en el, en el Teatro Municipal. En un ensayo abierto, didáctico, explicando un poco el armado de la primera sinfonía de Tchaikovsky. Tal vez uno lo conoce a Tchaikovsky por el ballet del l a g o de los cisnes, aunque no lo haya escuchado, pero es como que siempre en nuestra cabeza está ¿no? resonando、uh -huh. el cascanueces, el l a g o de los cisnes. Bueno, resulta que Tchaikovsky tiene un par de sinfonías que son impresionantemente increíbles, un desafío bastante fuerte, técnico para la orquesta también, y que este año nos propusimos un poco. En hacer ese l e v a n t a s í d e t é c n i c a y bueno, empezamos con, con esta obra. y La idea es poder hacer mañana una actividad explicando, porque en realidad vamos a tener otro concierto donde vamos a volver a hacer este repertorio el 13 de mayo en el Centro Cultural de José Separ. Pero,、eh, nada, queremos como de a poquito ir acercando también a la comunidad a entender de qué se tratan estas obras para que también la gente empiece como a disfrutarlas. Porque a veces está ese miedo de, uy, no voy a entender, o uy, esto es para la gente que va al Teatro Colón. Entonces, bueno, nuestra idea es romper ese miedo, romper ese mito y que José Sepas pueda escuchar una sinfonía sin ningún problema. Bien, Clara, contanos cómo, cómo se dan los ensayos. ¿Qué es lo que va a ir la gente a, a ver? ¿Con qué se va a encontrar? Uh -huh. lo, lo que van a escuchar es la obra completa. Y después, momentos donde vamos a ir presentando sir, ciertos pasajes importantes y explicando de qué se trata. Entonces, bueno, esto lo toca este instrumento, se llama el corno, mostramos el corno, cómo suena, ahora lo vamos a comparar cómo suena con otro instrumento y vamos presentando cada uno de los instrumentos、mm. y cómo esos solos van apareciendo en la sinfonía y qué rol tienen a veces, porque uno escucha una tormenta de sonidos y sobre todo no los ves porque son instrumentos que están en el fondo. Entonces, en esa tormenta de sonido, bueno. Poder visualizar,、ah, este es el instrumento que está sonando, q u e escucho que suena rarísimo,、eh, un poquito eso es lo que vamos a estar haciendo mañana. Bien, ahí también educando. Totalmente, sí, se van a acercar varias instituciones de, de fines, de envión、uh -huh. y de, en, de escuelas de adultos,、eh, así que estamos, está un poco pensada para, esto se hace en articulación con, con inspección, con secretaría de inspección. Y, pero también decidimos、eh, abrirlo a la comunidad en general, que no sea solo para las instituciones educativas, sino para, para todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. Perfecto, o sea que el que va no es que va a ir a escuchar、eh, que, que están, digamos, probando sonido, probando、uh -huh. instrumentos, sino que ya está la obra, ya está completa y además van a ir a aprender. Exactamente, sí, sí, sí. Es, es un poco esa idea. No van a estar tampoco en modo pasivo, sino incluso quien tenga ganas de preguntar, que le surja alguna duda de lo que haya escuchado. Se hace como una ida y vuelta también,、eh, es como una dinámica de concierto distinta, un poco más, más cercana también, es decir, no, no, no tan distante. e s o es un poco la, la, la dinámica que teníamos pensada para mañana. Perfecto. Bueno,、eh, Clara, ¿nos querés contar entonces la fecha de mañana y la próxima? Que ya algo, algo me habías adelantado. Exacto, bueno, mañana los esperamos en el Teatro Municipal de José Sepaz, que es en.、Eh, ah, se me fue la, la dirección. La Valle y Roque Zenseña, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita. Y después, para quienes vayan teniendo ganas, los esperamos el 13 de mayo en el Centro Cultural de José Sepaz,、eh, que ahora se me escapa la dirección, después la, la, la vamos a refrescar sí, más adelante, sí, es un、sí. sábado. Es un encuentro de orquestas, van a venir orquestas de niños、eh, a las 19 horas, también con, con entrada libre y gratuita. Perfecto. Te saco solamente un minutito más, Clara,、eh, sí. que vos sos la directora también de, de la orquesta、eh, sinfónica de Pilar、eh, y también estuvieron con un ensayo abierto en el Teatro Municipal, ¿verdad? Esa fecha ya pasaba.、Sí. e s o ya pasó, fue el viernes pasado y este viernes. a las 17 horas en, en lo que es, en, perdón, 16.30. En lo que es el barrio Lago Marcino, vamos a estar haciendo un concierto también l i b r e y gratuito para los que sean vecinos de, de aquella zona o tengan ganas de acercarse. e s t á muy pegadito、eh, a, a lo que es Manuel Alberti y casi al límite con Escobar, con, con estación de maquinista sabio, en el predio de la Fundación Los Cartoneros y sus chicos. Así que ahí vamos a estar haciendo también un concierto en l i b r e y gratuito con la Orquesta Sinfónica Municipal de Pilar. Perfecto, c l a r a te agradecemos estos minutitos. Sabemos que estás trabajando. No, no por favor, y, a vos. Y bueno, y ahí todo el éxito para estas próximas fechas. Muchísimas gracias, gracias por, por estar siempre.